Blanco Herrera le pagaron su salario pues sin pensar dos veces. Salió para malgastarlo una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa todo lo dieron por muerto. Y no estaba muerto nada, y no estaba nada, y muerto no nada. Estaba, estaba tomando caña un lirerelada y no estaba muerto. Al cabo de unos días de haber desaparecido. apareció lleno de vida y consejo, diciéndole a todo el mundo ¡Eh! Se equivocaron de muerto, el líder que se formó, esto sí que es puro cuento Su mujer ya no lo quiere, no, no quiere vivir como esto No estaba muerto, estaba de parranda, no estaba muerto. it is.